Muy bien, bienvenidos, qué bueno que usted haya escogido en esta noche eh, estar aquí, ¿verdad? Ahí se cumple la palabra cuando dice, mirad qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía No sé si cuando dijo qué delicioso tenía una tacita de café al lado Lo cierto es que cuando nosotros... Eh, Podemos compartir la palabra, la palabra se convierte en una delicia para nuestro espíritu, amén Dígale al que está a su lado, llegará el momento de la discusión, por ahorita no me interrumpa Dígaselo, porque he escuchado ahí como mucho mucho ruidillo y necesitamos cerrar esta serie ah, Necesitamos cerrarla de tal manera que cuando demos inicio a la otra serie, a usted no se le haya olvidado ningún detalle de lo que vimos, amén Si nosotros somos oidores olvidadizos, entonces estamos en serios problemas Porque necesitamos que la palabra penetre nuestra vida, nuestros corazones, nuestro ser interno, amén Ahí donde usted está, vamos a, a orar al Padre para presentar esta Este tiempo de, de enseñanza donde cerramos, Padre, te damos gracias porque hemos tenido una serie en la que hemos aprendido mucho de carácter y todo eso enfocado en el fruto del Espíritu, un solo fruto que tu Espíritu, Señor, viene a desarrollar dentro de nosotros. Y queremos que al concluir esta enseñanza, nosotros llevemos bien atesorado en nuestro corazón, Señor, tu palabra y la pongamos en práctica. Y podamos, Señor, permitir que tu Espíritu cada día trabaje en nuestra vida. Te pido, Señor, que ministres la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí en tu casa, Señor, para ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cerramos entonces con dominio propio. En algunos, en su Biblia dice templanza, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Templanza y dominio propio es lo mismo. entonces eh, Después de que hemos visto Todo lo que representa el fruto del Espíritu Porque es solamente uno Es solamente un fruto Pero puede ser que parte De ese fruto A nosotros todavía nos hace falta desarrollarlo ¿Verdad? Eh, lo veíamos en la palabra Es amor, gozo, paz, paciencia ¿Verdad? Benignidad, bondad Todo eso es parte de un solo fruto Y ese fruto ¿Verdad? Usted no lo consigue en una verdulería. Ese fruto usted no lo puede ir a comprar a ninguna parte. Ese fruto se obtiene solamente cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo. Y en algunos de nosotros, eh, una partecita está más desarrollada que otra. Puede ser que hoy cuando nosotros escudriñemos lo que es el dominio propio, usted va a decir, en dominio propio me falta un montón. Es más, ese pedacito de fruto todavía no ha crecido en mí, ¿verdad? Entonces tenemos que ir analizándolo a la luz de la palabra, que es lo que nos habla Gálatas capítulo 5 versículo 22 Si nos vamos al punto A, dice lo que no es dominio propio Porque ahorita vamos a empezar a desarrollar qué es realmente el dominio propio Entonces el punto A dice lo que no es dominio propio Número uno Lo que no es dominio propio No es guardar silencio Cuando debo hablar No es callar Cuando debo hablar Ah no, aquí está mal en esta No es callar cuando debo hablar No es guardar silencio Cuando debo hablar Es lo que viene ahí en su En su, perdón si no es guardar silencio cuando debo hablar o no es callar cuando debo hablar. Y nos lleva a una cita, Eclesiastés capítulo 3, versículo 7 la parte B dice, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Ahí la palabra en Eclesiastés 3 nos habla de que todo tiene su tiempo, ¿verdad? En esta vida todo tiene su tiempo. Llega el momento en que usted dice es tiempo de, de reírse, es tiempo de llorar, es tiempo de esto, es tiempo del otro, pero nos habla que hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar y a veces creemos que eh, nosotros tenemos dominio propio cuando callamos en un momento en el que nosotros debemos hablar, pero no. En ese momento cuando nosotros debemos hablar, debemos estar conectando nuestro pensamiento con lo que vamos a decir, ¿verdad? Porque hay algunos que en ningún momento eh, están dispuestos a guardar silencio y hablan hasta dormidos. Bajen la mano todos los que la levantaron. Entonces... No es guardar silencio, a veces dice la gente, dominio propio, dominio propio. Y usted tiene que hablar en ese momento, ¿verdad? Pero tiene que hablar con cordura. Y usted prefiere callarse y dice, ay, ¿cómo estoy yo en dominio propio? Estoy súper bien. Y tal vez era el momento en que usted podía expresarse de una manera correcta para poder edificar, bendecir a otro, corregirlo, ¿verdad? Entonces por eso lo estamos viendo en este punto, no es guardar silencio, cuando realmente debemos hablar, pero el asunto es cómo hablamos, de qué manera nos vamos a expresar. Y a veces se utiliza eh, el mal concepto cuando ya la palabra dice la mujer calla en la congregación, ¿verdad? Y todas las hermanas dijeron, di ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta discriminación? Si dicen que somos las que más palabras tenemos, ¿verdad? Cuando la palabra hablaba de esto... Eh, eh, el, el contexto que estaba dando Es que las hermanas en aquel tiempo Y digo aquel tiempo Espero no, no estar más hablando torta En aquel tiempo les daba por estar hablando En medio media congregación ¿Verdad? Estaba predicando alguno de los apóstoles ¿Qué dijo? ¿Cómo, cómo fue? Y repitiendo todo Y era un escándalo ¿Verdad? Que no dejaban que nadie se, se, se pudiera concentrar No se refiere a esto sino que tenemos que en algún momento usar palabras sabias para poder hablar, corregir o instruir, como lo dice la misma palabra. Amén. Vamos a irnos al punto número dos. No es aguantar hambre. Dominio propio no es aguantar hambre. Y ahí ya no lo estamos viendo en el punto uno como parte de la conducta y el carácter, sino que en este punto 2 lo estamos viendo como algo físico. Dominio propio no es aguantar hambre, dice la palabra, eclesiastés 9, 7, la parte A. Anda, come tu pan con alegría. No es aguantar hambre. Anda, come tu pan con alegría. Yo no sé si a usted le pasa o ha visto a alguien que dice, ay, tengo que tener dominio propio. No, no, no, hoy no voy a comer, hoy no voy a comer porque no tengo que tener dominio propio. ¿Qué es esto que mi cuerpo me está gobernando, verdad? Y, y pasa punta de agua o, o pasa haciendo unas sopas ahí raras de tomate y, y pasa comiendo cosas que, que a la larga su cuerpo le va a pasar la factura. De eso no se trata el dominio propio Que usted diga, hoy no, hoy, hoy no No, no, no, yo he subido demasiado, no este, Esta semana yo no voy a comer No, no se trata de eso Es que cuando hablamos Del dominio propio Usted tiene que Que tener gobierno sobre su cuerpo Para decir Esto puedo comerlo Pero debo comerlo En una porción menor a la que la estoy comiendo Ahí usted está ejerciendo el dominio propio ¿Verdad? Cuando usted dice Ay, me puedo comer toda esa olla de arroz con leche Pero no, voy a agarrar solo un vasito Ahí usted está ejerciendo el dominio propio ¿Verdad? No es que usted se, se condene A decir, no, nunca más voy a volver a comer um, A mí me hace gracia porque a veces eh, Llega un mensaje por WhatsApp En un grupo y dicen Aquí desayunando, ¿verdad? Y mandan la foto, tamal Y un vaso de café y uno, ¡ay qué rico está desayunando esta persona! Y de repente dice otro, ¡ay no! Yo no, yo prometí esta semana que yo no lo voy a dar rienda suelta la carne Aquí comiéndome un palito de queso Y usted lo ve una cosita así y yo digo, ¿cómo? Eso le aguantará hasta, hasta la hora del almuerzo ¿Verdad? De eso no se trata el dominio propio Se trata de que nosotros podemos hacer una buena distribución En aquellas cosas que vamos a consumir si usted dice bueno hoy me quiero apretar póngale a hacer ejercicio póngase unas tenis y eches una caminada ahí está ejerciendo el dominio propio entonces a veces nosotros malinterpretamos el dominio propio y nos estamos castigando y nos estamos enfermando y estamos haciéndole a nuestro cuerpo muchas cosas que cuando lo vemos de ahí en realidad no estamos haciendo lo que lo que realmente queríamos ¿verdad? por eso dice anda anda Come tu pan con alegría Cuando usted se sienta y come algo Diga, uy qué rico, si sí, esto me lo voy a comer Voy a hacerlo con gozo, voy a hacerlo con alegría Pero cómase una porción Que usted sepa que no va a afectar su cuerpo Amén Que usted sepa que no va a afectar su cuerpo A mí me hace gracia porque tengo una compañera en el trabajo Que periódicamente la mandan a hacerse exámenes de sangre ¿Verdad? Entonces ella... La semana antes de hacerse los exámenes de sangre No come nada Ella esa semana le decimos un helado No, no, eh, tengo exámenes de sangre el, el lunes este Un confitico No, tengo exámenes de sangre el lunes Arroz, no, arroz no voy, no voy a comer Porque tengo exámenes de sangre ¿Verdad? Y terminó el día Ese mismo día que ella viene a hacerse los exámenes de sangre Ustedes no se imaginan la ni bolsa que trae Trae arroz, chocolate, de todo Y yo digo, eso no se trata Eso no es ejercer el dominio propio Eso es engañarnos a nosotros mismos ¿Verdad? Y nosotros tenemos que ejercer el dominio En la conducta En el carácter que fue el primer punto Físicamente que lo estamos viendo Aquí en el segundo punto Y vamos a ver el tercero Lo que no es dominio propio No es falsa modestia No es falsa modestia Y vamos a verlo aquí a la luz de la palabra Eclesiastés. 9.8 Dice que siempre Que sean siempre blancos tus vestidos Y que no falte nunca el perfume en tus cabellos A ver cuánto se perfuman el cabello A ver Que sean siempre blancos tus vestidos Cuando la palabra nos está hablando de esto es porque en esos tiempos de Salomón, las personas que andaban con vestiduras blancas Eran personas que andaban de una manera elegante, ¿verdad? Y yo creo que hasta el día de hoy nosotros vemos alguien de blanco y se ve elegante, ¿verdad? Entonces eso representaba, las vestiduras blancas representaban elegancia Si hablamos de la parte física, ¿verdad? Porque eso también tiene un mensaje espiritual Pero hablaba de elegancia Entonces él decía que siempre sean blancos sus vestidos O sea, nunca ande andrajoso Nunca ande ahí con un hueco en el en el, en el ruedo, en el, en el vestido, en el agua, no Le decía, que siempre sean blancos tus vestidos Anda elegante, anda de una manera bien presentada, ¿verdad? Y cuando dice, nunca falta el perfume en tus cabellos Ande bien oloroso Que cuando alguien se acerque diga ¡Ay, qué rico que huele, qué rica la colonia! que anda? Se bañó, se perfumó y no es domingo es que algunos solo para los fines de semana lo dejan No, no, no, no Dice aquí que siempre Que siempre Entonces Dice que el dominio propio No es una falsa modestia No es una falsa modestia Porque a veces Queremos ejercer el dominio propio en nuestra economía Y decimos Ay no Yo no voy a gastar comprando ropa No, no Ese pantalón que tengo De ahí desde que me casé y tengo 10 años de casa y todavía la sigo tirando ¿verdad? y cómo pero si usted tiene la posibilidad de poderse comprar algo, si usted tiene la posibilidad de ir y comprarse un perfumito para oler bien rico porque ya se le acabó el que tenía entonces hágalo pero a veces las personas ejercen un dominio propio sobre lo que no, no, no, yo no voy a comprar ropa y yo no voy a comprar más perfumes pero no tiene estamos hablando de que no tiene de que el pantalón que ya se está poniendo ya no le queda porque usted ya creció, ¿verdad? De que la camisa que se está poniendo ya le faltan unos cuantos botones, pero usted no quiere. Se dice no y, y está haciendo una falsa modestia, ¿verdad? Entonces por eso este consejo que nos está dando la palabra es que nosotros tenemos que andar de una manera bien presentados. Filipenses 4, no, es Eclesiastes 9.8 Eclesiastes 9.8 Gracias Anita Entonces, aún en esa parte de nuestra economía Nosotros tenemos eh, que tener mucho cuidado Donde yo laboro, un día llegó una señora Y me dice Vengo a comprarme un mueble de cocina Y no me importa el precio Me dice, por qué. Yo creo que ya ya es hora de que yo me dé un lujito Me dijo la señora Yo le ah, perfecto, qué bueno Y me dice, es que viera que Que yo, yo ahorro De veras, señora, qué bueno Me dice, sí, yo tengo añales de no comprarme nada Yo, vea, muchacha Usted no me lo está preguntando, me dice Pero con decirle Que el único par de zapatos que yo tengo Tienen así hueco me dice tienen así hueco ¿Y sabe qué hago? Papel periódico Le meto un periódico dice, Y yo le tiro Dice tengo añales De no comprarme uno Claro con todos los ahorros que he hecho Ahora me puedo comprar un mueble de cocina <ríe> Y yo dije <ríe> Imagínese los años que tenía esa señora no, De no comprarse nada Eso es una falsa modestia Porque a veces decimos Vamos dominio propio No, no se compre nada No se compre nada Pero si usted lo está necesitando Por ejemplo aquí la palabra que nos habla de perfume Y usted tiene dos meses de no comprarse un perfume Ay hermano yo no sé Cuando el pastor dice Los que están confiados en su desodorante Levante la mano no se me pare la par ¿Verdad? <risa> Tenemos que ejercerlo de una manera correcta Si usted tiene lo suficiente Yo le digo entonces ejerza el dominio propio ahí Y diga no porque voy a hacer un gasto Que es innecesario Ejerza y el dominio propio, ¿verdad? Pero no lo hagamos de una manera incorrecta. Nos vamos a ir al punto B. El punto B, ya vamos a ir acercándonos al tema que tenemos hoy de carácter. Dice, definiendo el dominio propio. Ya ahí vamos a irnos acercando en lo que queremos desarrollar. Buscaba en el diccionario que es dominio propio o que es templanza Y dice, no está ahí en las notas pero solo voy a leer Dice, es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos Y a nuestras emociones Y no que estas nos controlen a nosotros ¿Escucharon qué bueno? Y no que estas nos controlen a nosotros es una virtud moral que regula la atracción por los placeres y procura el equilibrio en el uso y el disfrute de los bienes creados, manteniendo los deseos en los límites de la honestidad. Entonces, eso sí es dominio propio. Cuando nosotros tenemos la capacidad de podernos controlar, de controlar nuestras emociones, porque lo vimos, nos afecta en la conducta, en el carácter, físicamente y en nuestra economía. Si tenemos la capacidad de poder controlar estas áreas de nuestra vida, entonces estamos ejerciendo dominio propio cuando ellas no nos controlan a nosotros. ¿Verdad? Eh... A veces las mujeres somos muy dadas A comprar lo que no necesitamos verdad Y nos vamos llenando de, de muchas cosas Que tal vez a la larga Ni sabemos ni cómo se usaban Porque lo vimos Ay mira qué bonito El color favorito mío Y usted se lo compró y usted no sabe ni que era Y lo tiene guardado y tiene añales Y le dicen y eso que es Mira yo no sé pero me gustó tanto verdad Y ahí entonces Nuestras emociones Nos están gobernando Y estamos dando a conocer que el dominio propio nosotros no es parte. Entonces tenemos que aprender a, a, a poderlas controlar y tener esos límites eh, en la honestidad, como lo decía ahí. Dice el punto número uno. Ejercer el dominio de uno mismo en carácter y conducta ejercer el dominio de uno mismo en carácter y conducta. Eso sí es. Nos lleva a la palabra Proverbios 25 28. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Vean qué peligroso. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Nosotros podemos decir, aquí en Costa Rica no tenemos murallas, pero tenemos fronteras. Y ahí en las fronteras hay vigilantes, ¿verdad? Ahí en las fronteras hay vigilantes. Eh, nadie puede decir, ay, mira, yo voy a ir de una manera este eh, tranquila, puedo pasar de un, de un país a otro sin que me digan absolutamente nada. No, nosotros tenemos... Que, que saber que debemos respetar estas cosas como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse y ahí es donde tenemos que, que tener control en carácter y en conducta cuando las cosas quisieran salirse del límite usted tiene que aprender a controlarse Usted debe saber que, que hay algo Que tiene que detenerlo usted Punto número 2 Control sobre mi lengua Control sobre mi lengua Santiago 3 Del 2 al 6 Dice así la palabra Todos fallamos mucho si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alardear grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Qué importante es ejercer el dominio propio. Con respecto a lo que nosotros hablamos con esta lengua, ¿verdad? La misma palabra dice que con nuestra boca nosotros o podemos bendecir o podemos maldecir. Y ahí es donde tiene que ejercerse, ejercerse en nuestra vida el dominio propio. Lo que vamos a hablar y lo vimos desde el principio, ¿verdad? Lo que vamos a hablar, utilizar la palabra correcta. Porque aquí lo vemos en el versículo 2 que se considera una persona perfecta aquel que nunca falla en lo que dice pero no solamente eso dice esa persona que se cuida con la lengua es capaz de controlar todo su cuerpo imagínense qué poder una persona que tiene dominio propio y lo ejerce en su lengua en lo que habla puede gobernar todo su cuerpo Porque nuestro cuerpo, eh, mientras estemos en esta tierra, van a haber momentos donde las tentaciones van a venir. Tentaciones que vienen por el enemigo, tentaciones que vienen por el mundo, ¿verdad? Y tentaciones que vienen por esta carne. Pero la persona que sabe gobernar su lengua puede gobernar su cuerpo a tal punto que estando en una, una situación de peligro Donde su cuerpo lo quiere llevar Dice, un momento Aquí se me detiene usted De aquí no me va a pasar ¿Verdad? Entonces, qué interesante es que nosotros Podamos ejercer El dominio propio con la lengua Y es que dígame ¿Quién de los que están aquí en algún momento No han tenido alguna situación Donde alguien por soltar la lengua ¿Verdad? ¿Lo ha afectado a usted? Donde alguna persona lo enreduce en un problema por no tener un buen control sobre lo que hablaba, ¿verdad? Entonces, eh, este punto es sumamente importante porque define muy bien qué es el dominio propio. Un control de nuestra lengua para que haya un control en todo nuestro cuerpo. Vamos al punto 3 Dice virtud. ¿Virtud? que nos hace ser productivos y es que precisamente el dominio propio es una virtud es una virtud que nos hace ser productivos y nos lleva a la palabra segunda de Pedro 1.8 y dice porque estas cualidades si abundan en ustedes les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Cuáles cualidades se refiere ahí, eh, Pedro? A las cualidades que está hablando en versículos anteriores, dice, añadida vuestra fe virtud. ¿Verdad? Lo hemos escuchado. A la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. O sea, cada una de esas partes, cuando nosotros las vamos uniendo, eh y llegamos ahí a la parte del dominio propio, nos hacen ser personas productivas. Que tarde o temprano, la enseñanza que hoy nosotros hemos recibido y que cierra toda una serie donde hemos visto diferentes virtudes que son forman parte del fruto del espíritu, a medida que nosotros lo tenemos, nos volvemos productivos, ¿por qué? Porque es un fruto, ¿verdad? Por eso se vuelve productivo, porque es un fruto. Usted de un fruto dice, ay mira, qué rico me supo esa naranja que me comí. Y usted dice, voy a guardar las semillas. Y usted en algún momento dice, me voy a sembrar las semillas de esa naranja a ver qué tal. Y usted llega y la siembra, ¿qué le va a dar? ¿Fruto? Bueno, si tiene buena mano, ¿eh? le va a dar fruto. Cuando usted se las coma o cuando usted las comparta, lo va a hacer con mucha alegría. ¿por qué? porque fue todo un proceso que es lo que está sucediendo en cada uno de nosotros por medio de la serie de carácter hemos ido viendo paso a paso hoy completamos todo el fruto el fruto no lo habíamos visto completo hasta hoy que llegamos al dominio propio si ese fruto en nosotros empieza a producir nosotros vamos a compartirlo con otros y va a tener como consecuencia que también produzca ¿Verdad? Que también produzca Entonces eh, Si estas cosas Dice Abundan No tienen que ser escasas Tienen que abundar en nosotros Y para que esto abunde Esto es una obra del Espíritu No, lo dijimos al principio No es algo que usted puede ir Y comprar ese fruto En X lugar No para que abunde usted tiene que tener una relación muy cercana con el Espíritu Santo para que ese fruto cada día se vaya desarrollando para que ese fruto cada día vaya creciendo en nosotros al punto que cuando lo compartimos se pueda multiplicar amén es es, es parte de lo que nosotros queremos que suceda eh, cada vez que venimos al tiempo de discipulado y yo creo que Estamos en un buen momento para hacerlo. Si usted echa un vistazo, todavía hay muchas sillitas que están vacías. Entonces el fruto que nosotros hemos estado madurando por ya mucho tiempo, tiene que empezar a producir. Donde esa semillita, usted pueda sembrarla también en otros si usted diga, ve qué bueno aquella persona a la que le ha estado llevando la palabra está orando al Señor que el fruto se desarrolla en él ya está siendo parte de nosotros y empezamos a multiplicarnos eso es lo que tiene que suceder en el tiempo de discipulado vamos a ver el punto C dice aplicando el dominio propio número uno Somos responsables de nuestros actos Ahí empezamos a aplicar el dominio propio en nuestra vida Somos responsables de nuestros actos Nos lleva la palabra Santiago 1.14 Dice, todo lo contrario Cada uno es tentado Cuando sus propios malos deseos lo arrastran Y lo seducen Somos responsables de nuestros actos, por eso les decía, en nuestra naturaleza muchas veces esta carne nos quiere llevar a lugares donde no está Cristo, muchas veces esta carne nos quiere eh, que nosotros actuemos de una manera como no lo haría Cristo, por eso dice cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Y poco a poco Usted se va como desviando del camino Esos Esos eh, deseos Empiezan a arrastrarlo y a conducirlo Por lugares donde usted no debe andar ¿Y qué vamos a decir nosotros Si cada uno de nosotros Hemos tenido en algún momento Y por qué no Constantemente un tiempo Donde le decimos Señor me arrepiento de mis pecados ¿Verdad? Donde usted diga mira si sí, hace rato no me he examinado para ver cómo está mi vida delante del Señor y es volvernos a Él y decir Señor esta carne me está llevando a lugares donde no debo ir me está arrastrando me seduce entonces por eso dice en el número uno somos responsables de nuestros actos y ahí es donde nosotros aplicamos el dominio propio cuando usted piensa muy bien la situación en la que va a actuar y usted dice no un momento un momento ¿Cómo debo actuar como un hijo de Dios? Yo debo poner un alto en el camino a esta situación que está pasando Yo no puedo seguir un poco más eh, de donde yo estoy Porque esto me va a llevar a, a desencadenar un pecado Que después no voy a poder yo No voy a poder devolverme del camino por donde estoy Entonces hay que ejercer el dominio propio Cuando usted dice yo soy responsable Qué fácil es decir miren la condición en la que yo estoy de mi vida espiritual y mi líder ni se acuerda de mí ay que fácil no cada uno de nosotros somos responsables de nosotros cada uno de nosotros porque porque el señor nos ha dado la capacidad de poder darnos cuenta que es bueno y qué es malo entonces si aquí todos sabemos que es bueno y todos sabemos que es malo nadie tiene excusa cada uno es responsable de lo que haga estos muchachitos que van a ir creciendo que ya casi me alcanzan que les falta poco para que me alcancen ellos son responsables de sus actos ¿verdad? entonces ejercemos el dominio propio cuando vemos que otra puerta más la vamos a abrir y sabemos que nos está apartando que nos está alejando del Señor ahí es donde lo ejercemos Donde usted diga, ay, qué vergüenza, qué pena, pero bueno, de ahí. Tenés que volverme un poquito el camino porque como que me desvié me arrastra, me seduce la carne. Amén. Dice el punto 2. Andar como es digno del Señor. Yo aplico el dominio propio en mi vida cuando yo ando como es digno del Señor. Y nos lleva a la palabra Colosenses 1 del 9 al 12 Dice por eso Desde el día en que lo supimos No hemos dejado de orar por ustedes Pedimos que Dios les haga conocer Plenamente su voluntad Con toda sabiduría y comprensión espiritual Para que vivan de manera digna del Señor Agradándole en todo Esto implica Dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios. Ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Andemos como es digno del Señor. ¿Y quién de nosotros Eh, no sabe cómo es andar de una manera digna delante de Dios porque hace poco lo veíamos en esta semana en la palabra las conductas de los que están a nuestro alrededor muchas veces se nos quieren pegar aquellas palabras que nosotros no usábamos en algún momento dije ay pero cómo ya me parezco a fulano con lo que dije muchas veces mi forma en la que actúo digo, ay Señor, ya me estoy pareciendo de verdad a su tano pero fuera que nos estamos pareciendo a alguien que se mantiene en comunión, en integridad delante de Dios, yo le digo, sígale la pisada verdad siga ahí atrás pero nosotros eh, debemos andar como es digno del Señor y para andar como es digno del Señor tenemos que escudriñar muy bien la palabra porque ese es el reflejo ahí es donde nos habla cómo anduvo el señor de qué manera se comportó cómo debemos hacerlo también nosotros y ahí nos decía varios requisitos verdad debemos de vivir de una manera digna agradándolo en todo dar buen fruto crecer en conocimiento ser fortalecidos y ahí sigue una lista grande eso es andar como es digno del señor Cuando nosotros vemos en la palabra un ejemplo de quién este era el apóstol Pablo y usted ve todo ese trayecto de su vida, uno dice, wow, llegar a ese nivel donde diga, bueno, acabé mi carrera, ya, se me terminó el camino. ¿A qué distancia está usted de ese andar digno del Señor de poder decir eso? me quedan unos pasitos para llegar a la meta y no porque le hayan dicho que le queda tanto tiempo de vida, no porque usted está seguro que han dado como es digno del Señor y que en el momento en que el Señor lo llame usted dice casi que tengo el pie en la meta ya ya estoy cerquita entonces eso tenemos que aplicarlo Tenemos que aplicarlo para que el dominio propio, esa parte del fruto, se desarrolle en nosotros. Y número 3 un nuevo comienzo. De esta manera aplicamos el dominio propio. Si mientras estábamos desarrollando la elección usted dice, ¡Ay no, no lo encontré en mi lista! No estaba. No estaba. El dominio propio no forma parte de mí. Ya me di cuenta que no, que ese pedacito de fruto no se ha desarrollado en mi vida. Bueno, hay un nuevo comienzo. Y es el momento en que nosotros podamos desarrollarlo. La palabra nos lleva a Filipenses 3, del 13 al 14. Y dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás Dice Esforzándome por alcanzar Lo que está adelante A veces nos detenemos viendo Lo que atrás todavía no hemos Terminado Y yo siempre lo he dicho Cada uno de nosotros Siempre vamos a tener algo que no hemos Terminado Siempre vamos a tener algo que no hemos terminado Yo joven decía Señor todavía no vengas me casarme señor me casé ay padre todavía no vengas quiero tener hijos tuve hijos ay señor todavía no quiero verlos desarrollarse y verlos ya con su vida hecha el ser humano siempre va a ir diciendo todavía me falta más por caminar tengo mucho trayecto todavía en esta vida siempre va a ser así pero qué dice aquí la palabra olvidando lo que queda atrás yo me tengo que esforzar por alcanzar lo que está adelante la pregunta que tenemos que hacernos hoy es qué es lo que está adelante qué es lo que está adelante que usted se debe esforzar lo que está adelante tiene que ser cristo porque si usted tiene otra cosa adelante yo le digo no pierda tiempo dice esforzarme por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando y aquí viene hacia la meta Para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial en Cristo Le decía un día de estos a los intercesores Uno escucha expresiones como Ay no, cuando el Señor venga Aunque sea de las chancletas, leguindo Ay no, cuando el Señor venga Y usted escucha todas las expresiones Que la gente se las ingenia, verdad Para decir que me voy, me voy Como si fuera una decisión de nosotros ¿Verdad? La decisión de nosotros es ahora Que Cristo no ha venido Cuando ya Cristo venga ya la decisión no es suya, es de Él Y a veces nosotros queremos jugar de astutos Diciendo no hombre cual cuando Cristo venga Yo me le guindo aquel y yo aquello y lo otro Y empezamos a hacernos castillos en el aire De cosas que en realidad no van a suceder Porque cuando Cristo venga Él se va a llevar a los que estaban ya preparados para irse con Él entonces este nuevo comienzo me lleva a mí a desenfocarme de cualquier cosa que me mantenga ocupado para empezar a desarrollarme en una meta que tengo por delante para ganar el premio que Dios ofrece dice mediante su llamamiento eh, celestial en Cristo ahí es donde tiene que estar nuestro corazón Ahí nosotros aplicamos el dominio propio cuando decimos basta ya de estar haciendo lo que mi carne quiere, basta ya de estar haciendo esto aquello lo otro que me quite el enfoque espiritual. Amén y quiero que veamos la frase de Francisés Willard dice el dominio propio es tener moderación en las cosas que son buenas y abstinencia en las cosas que son malas. ¿Lo entendió? ¿Lo captó? Moderación en lo que es bueno. Por eso lo decíamos. Usted tiene que ver, ¿qué, qué me falta? ¿Qué tengo? No, eso no, no lo necesito, ejerza su dominio. Pero absténgase en aquellas cosas que usted sabe que no agradan al Señor. Y vamos a irnos a las aplicaciones En las aplicaciones dice Cuidemos nuestras palabras Cuidemos nuestras palabras Ahí la cita nos lleva a Proverbios Capítulo 10, 19 Dice En las muchas palabras no falta pecado Mas el que refrena sus labios es prudente Cuidemos nuestras palabras En mi casa eh, Utilizamos una frase Que dice Si no tiene nada bueno que decir Mejor no lo diga Porque Cuando ya nuestras palabras salen Usted no puede pedir Una pala y una escoba Ya no Ya salieron verdad Entonces Cuidemos nuestras palabras, en las muchas palabras nos falta pecado, dice la palabra Número dos, mantengamos puro nuestro pensamiento Mantengamos puro nuestro pensamiento y nos lleva a una cita Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Para que nosotros podamos ejercer un buen dominio propio, nuestro pensamiento tiene que estar puro. Y número tres, permitámosle al Espíritu Santo que controle nuestra vida. ¿Y por qué permitámosle al Espíritu Santo que controle nuestra vida? Porque esta parte del fruto es fruto del Espíritu. Y si Él no controla nuestra vida, esa parte del fruto no se va a desarrollar. Porque no le estamos dando la oportunidad a quien puede desarrollarlo en nosotros. Nosotros podemos hacer muchos intentos en nuestra vida personal para poder tener control sobre el dominio propio, pero nadie lo puede hacer mejor que el Espíritu Santo. Tiene que llegar un momento donde usted diga, ay no, ya en mi fuerza no puedo, soy un comprador compulsivo, no tengo dominio propio en las cosas que voy a comprar y más bien estoy llevando la quiebra a todos. Usted tiene que decir, Espíritu Santo, necesito que me ayudes. Porque dominio propio Este tiene rienda suelta ¿Verdad? Entonces si le permitimos al Espíritu Santo Que gobierne nuestra vida Muchas cosas en nosotros van a cambiar ¿Quiénes van a ser los primeros En darse cuenta? Los que están cercanos a nosotros Un compañero de trabajo Alguien en su casa va a decir Mira, lo regañé Y se quedó calladito Porque era tiempo de callar ¿Verdad? Y si no dice, lo regañé y me habló con respeto. ¿Cómo está cambiando? Ahí tiene que irse viendo la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. La persona cercana nos puede dar fe de si esta obra del Espíritu en nosotros está trabajando o no le estamos permitiendo al Espíritu de Dios hacerlo. Estamos en un buen tiempo para que usted pueda este desarrollar las preguntas de discusión grupal y puedan tomar participación todos. Participen todos los que estamos en la mesa. Ahora sí, vea, usted se puede quitar, llegó el momento de hablar. Entonces, este, que todos podamos tomar participación y si tienen alguna duda, en cada mesa está su mentor o si no alguien le puede ayudar. Bendiciones.